Buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, en estas épocas de verano que estamos acá por lo menos con unas olas de calor que nos llegan y se van tremendas, Plinio, eh, seguimos atentos a la información. Y ahí en, en Brasil vos mandaste un tema, un titular de un tema, que yo dije, ¿será así? ¿Se habrá equivocado? Plinio habla de institucionalizar un acuerdo entre el PT y el bolsonarismo ¿puede ser así esto? Mira, es así esto, eh, voy a dar el hecho y después mi interpretación el hecho es que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Hugo Mosta, y yo creo que hablaremos mucho de ellos en los próximos años uh -huh. eh, que es, fue elegido con un acuerdo entre el PT y la ultraderecha la derecha y la ultraderecha y ganó con casi, no me recuerdo pero 70, 80% de los votos de los diputados o sea, ganó en un gran acuerdo, bueno, resulta que ahora Hugo Mota empieza a, a, a dar sus prioridades en entrevistas y anunció de manera formal la primera prioridad de su de su legislatura, que serán tres. Primero, amnistía a los, a los eh, inculpados por el vandalismo del 8 de enero del 2023, ¿no? de este ataque al Congreso Nacional, al Supremo Tribunal y al Palacio do Planalto. Segunda prioridad, cambio en lo que nosotros llamamos Ley da Ficha Limpa, ¿Qué sí. quiere decir? De ley del nombre limpio. Claro. Nombre limpio quiere decir sin condenas por corrupción, por alguna... Quedan sin antecedentes. Poder, Entonces ellos quieren cambiar esta ley. ¿Cuál es el propósito? Bueno, primero dejar todos los fisiológicos más tranquilos, pero sobre todo ver si limpian, si, si digamos, eh, retiran la inelegibilidad de Bolsonaro. Y la tercera es una, un proyecto de cambio de la Constitución para instituir lo que él llama de semipresidencialismo, que sería una especie de parlamentarismo a la brasileña. Nosotros hablamos de eso la semana pasada, sí. pero eh, eh, por, por, eh, entonces era todavía un, un rumor, no un... Una cosa que se plantaba en la, en la prensa. Ahora no. Esto viene directamente del presidente en entrevistas oficiales. Ahora la interpretación. ¿Qué, qué, qué, es, qué esto quiere decir? Yo creo que esto quiere de, es una intención de institucionalizar este acuerdo entre el PT y el bolsonarismo. Institucionalizar una situación de hecho. Que es esta... esta situación muy híbrida y muy extraña que se vive en Brasil, donde el Congreso es dominado por lo que nosotros llamamos de centrón, con alianzas a la izquierda con el PT, a la derecha con el bolsonarismo, y ellos quieren entonces transformar esta situación, que es una situación conjuntural electoral, en una institucionalidad, ¿no? Y, y yo creo que es la manera que ellos piensan en resolver la crisis del, de poder que nosotros estamos discutiendo hace mucho tiempo. La crisis entre, donde los poderes se extrañan entre ellos, el judiciario, el ejecutivo y el legislativo. Y claro que crisis de poder se resuelven en la política y no en la institucionalidad. Entonces quieren dar una solución institucional para un problema real, Y yo creo que, de hecho, lo que va a resultar es una agudización de la crisis de poder que permanece sin solución. ¿Cómo manejan lo institucional? ¿De qué manera? no? Porque esto que vos estás diciendo, si lo logran hacer, va por encima de cualquier reforma de la Constitución. De, eh, no tiene ninguna vía institucional, pero lo van a, a poner en, en papel y, y va a quedar... ¿Va a ser un cambio en el sistema buscando esto que vos decís, el salvar esta crisis? Que veremos si pueden con eso, ¿no? Sin duda alguna, ¿no, Ángeles? Porque ¿Cuál es la crisis de Brasil? La crisis es una crisis de legitimidad de las instituciones. Entonces quedó lo que en, en castellano chileno que yo aprendí, el despelote. Sí. Y, y, en, y en esta situación cada poder avanza sobre el poder del otro. Esto se resuelve en la política ¿no? por, por, un, por una, digamos, o de una manera autoritaria o de una manera eh, democrática por una nueva constitución y no por parches en la institucionalidad que se, que se van cambiando de seis en seis meses, de dos en dos años. Entonces, esto más que demostrar la pacificación, que es lo que pretende Hugo Mota, Entre el PT y el bolsonarismo, yo creo que lo que demuestra en realidad es la profundidad de la crisis política brasileña y la falta de horizonte para su para para su solución. Claro, Entonces claro. Te, tendremos, yo creo, que varios capítulos de esto en los próximos años. Eh, una cosa por las dudas, siempre hay oyentes nuevos. Eh, Plinio muchas veces habla de figuras. Eh, o, bueno, sí, autoridades, lo que sea, fisiológicos, que se refiere a los que son del sistema, no importa de qué partido son, son del sistema, quiere decir eso, ¿verdad? Los que, sí, esto, y, y nosotros decimos fisiológicos, que son los, los diputados que buscan acceso a negocios, Ahí está. a verbas públicas, a negocios privados, no o sea, utilizan el poder político para hacer transacciones eh, privadas y esto es lo que nosotros llamamos que son los fisiológicos y Ahí siempre está. están en el poder no importa el partido y el Centrão es eh, muy funcional a esa definición entonces el Centrão que es una creación brasileña es una especie de federación de los fisiológicos es una unificación de los fisiológicos que están repartidos por todos los partidos incluso algunos de ellos disfrazados en el PT. Sí. Pero esto todo se unifica en esta articulación informal que se llama CENTRAN, pero bien. que no existe desde el punto de vista formal, pero sí que existe desde el punto de vista concreto, real. Muy bien. Bueno, otros temas que estamos eh, en esta mañana... Eh, La reacción del gobierno de Lula frente a la guerra comercial de Donald Trump, que eso es un titular que está abarcando en este momento a muchas regiones del mundo, ¿no? ¿Qué se hace frente a los anuncios de Donald Trump? ¿Qué ha pasado con Brasil, con el gobierno de Lula? Sí, aquí, bueno, Trump hace sus disparates que yo creo que son acciones ...de un presidente que se presenta fuerte... ...pero en qué realidad sí. ya no tiene fuerza alguna... ¿no? ...es un león sin dientes... Sí. ...pero ahora anunció una tarifa de 25% sobre el, la, la importación de Estados Unidos... ...de hierro y acero... ¿no? ...es una medida genérica, no es dirigida específicamente a Brasil... ...pero que alca alcanza a Brasil de manera muy fuerte... Porque Brasil es el tercer mayor exportador de acero para los Estados Unidos. ¿no? Mm. Y, y lo, las importaciones de acero brasileño representan 14% de las importaciones norteamericanas. Estamos solamente atrás de Canadá y de México. ¿no? Y para Brasil las exportaciones para Estados Unidos... representa 20% de las exportaciones de acero y hierro, o sea, esto golpea la economía brasileña. La reacción del gobierno brasileño, por mientras, es una reacción, yo diría que, que madura, en el sentido que están, están esperando para ver qué es verdad y qué es puro sí. plástico. Sí. No sé si se dice pleb. En, en español. No, pero se entiende, Fin sí, eh, se entiende perfectamente. Y vos el otro día sí, usaste una expresión una... también para decir esto, que no me acuerdo ahora cuál era, eh, si eran bravuconadas, eh, bravatas. Sí. Lo de Trump eh, sí, eran bravatas. Que son bravatas o que son una manera de empezar una negociación. Entonces sí. la reacción del gobierno Lula es, mira, todos nos callamos, quedemos calladitos, no entremos en las locuras de Donald Trump, Y veamos cómo esto se desdobla. Sí. Bueno, el impacto, Ángeles, de esta medida en Brasil es interesante y yo creo que es interesante para meter una discusión eh, para nuestros oyentes. Porque en el corto plazo el, el efecto es, claro, un, un golpe en las exportaciones brasileñas. Pero en el largo plazo es un golpe en el modelo económico brasileño. porque esta decisión de Estados Unidos de instaula, instalar una guerra comercial y empezar una desglobalización va a exponer de manera muy fuerte la enorme vulnerabilidad económica de los países que se dedicaron a, a la especialización regresiva en la División Internacional del Trabajo. Entonces tuvimos el consenso de Washington en el inicio de los 90. Todos se van a, los más viejos se van a recordar. ¿Cuál era la palabra de orden? Era abandonar la sustitución de importaciones, abandonar la industria y toda fuerza al sector primario exportador. Pero ¿cuál era la premisa? La premisa es que el comercio internacional iba a crecer a todo vapor bueno, ahora los Estados Unidos dan un giro de 180 grados y dicen no ahora es la desglobalización y el proteccionismo lo que significa una depresión del, de, de los mercados internacionales y que pone en la agenda de América Latina y de Brasil de manera muy particular la urgencia de cambios estructurales de cambiar el modelo económico Porque este modelo económico queda inviable sin algún dinamismo del comercio internacional. Entonces esto nos coloca, por así decirlo, en una situación parecida con la crisis de los años 30, cuando se desploma el sistema comercial mundial y que coloca la necesidad de un ajuste para un país. de talla continental como es Brasil, muy heterogéneo y con un mercado interno enorme, es imposible manejar la economía dentro de este modelo si no hay un dinamismo muy fuerte del comercio internacional. Y yo creo que esto es lo que empieza a plantearse en la conjuntura mundial. con esta política del Estado norteamericano, que trompe solo el ventrílogo, el, el de buscar una salida para el declive americano, dando una marcha para atrás y desglobalizando la economía. Sí. Eh, pasamos a otro tema que tiene que ver con un tema que duele mucho a Brasil y América Latina, que es el de la minería clandestina en el interior de la selva amazónica. Eh, hubo un operativo allí, eh, por lo que vimos en los primeros días de este mes de febrero de la policía federal de Brasil, ¿no? Sí, esto yo yo estoy socializando contigo y con los oyentes una noticia que me quedó me dejó muy asustado. Es una operación de la policía federal en el interior de la selva amazónica que se llama Operación Mi Mi Mineración. obscura, sí. que, que es una mineración clandestina, y lo, lo impresionante es que esto fue filmado, ¿no? ellos la, la policía detectó un, una, pequeña, una pequeña minería, mm. lo, lo que nosotros llamamos de un pequeño garimpo, ah, sí. pero cuando fue a investigar, se descubrió que el pequeño uh, garimpo sí. era apenas la punta del iceberg de un garimpo gigantesco, una estructura enorme por debajo de la tierra, sí. ¿no? que tenía 70 metros abajo de la tierra para extraer oro la, la avaliación es que sacaban 8 kilos de oro por semana lo que es mucho, mucho oro sí. Bueno y ahí resgataron 50 personas en trabajo esclavo la utilización de cianeto Para la purificación del oro. Que ¿Es, es el cianuro, en, ¿será? En, en, en portugués es cianeto. Debe ser cianuro, claro. Que es altamente tóxico y poluente, ¿no? Sí. Bueno, y que demuestra la fuerza que tienen estos mineros, porque ahí solo se llega de helicóptero. <risa> y, y no se hace esto sin mucha plata. Entonces se combate, ¿no? De, man, de manera, digamos, tópica. la mineración eh, ilegal, pero el lado financiero y económico todavía no hay noticias de eso y yo creo que es prácticamente imposible que una operación de esta talla no tenga un respaldo financiero enorme y que el Estado no, no sepa identificar claro. los empresarios que están por detrás de esto. Eh, confirmado que Cianeto es cianuro ¿no? con lo que, para la audiencia seguramente le trae enseguida lo que es la gravedad el, el, del uso no de este material eh, acá estamos hablando de trabajo esclavo estamos hablando de daño ambiental estamos hablando de muchas cosas exactamente no eso es, es un poco esto demuestra la, la fragilidad de la frontera brasileña Porque eh, no hay control, entonces cualquier, digamos, gangster es capaz de montar una operación de talla significativa por tras de las, de, de, digamos, de, por las espaldas del Estado brasileño. Qué, qué espantoso. En general, la minería eh, hace este tipo de contrataciones, ¿no? Y, y hace este tipo de daños ambientales. Sin duda alguna, yo creo que la novedad aquí es la, la, la mineración eh, clandestina, sí, o sí. sea, la idea de hacer una cosa gigantesca, pero que queda 70 metros claro. abajo de la tierra. Claro, Entonces claro. pasa la fiscalización, ve un pequeño garimpo en el medio del, del nada, de la floresta, y dice bueno, esto es una cosa chica. No, sí, sí. es una cosa gigantesca Gigantesca, y veremos ahora a partir de todo lo que encontraron Lo que puede empezar a conocerse también, ¿no? Sí, sí porque esta en realidad es la segunda que, de, de, de, El segundo garimpo de, este, de esta talla que ellos encuentran Por eso la operación se Seguro. llama Mineración Obscura dos. Número 2 O sea, ya hubo la número 1 Participó, ¿Es la Policía Federal la que lo hizo y participaron otros organismos? Exactamente. No, ahí participaron policía rodoviaria, el, uh, IBAMA, que es el instituto que cuida del medio ambiente, claro. el Ministerio del Trabajo, que es el que combate el trabajo esclavo. Fue una operación, en realidad, del Estado brasileño. ahí está. Llegaron, eh, eh, al final explotaron estas minas con dinamita, eh, pero La realidad es que esto solo se va a solucionar cuando se ponga en la prisión los empresarios que ah, son los dueños de la minería y que no hacen una operación de poca plata. Seguro. Hacen una operación de mucha plata que con la inteligencia financiera no debe ser tan difícil de agarrar. Exacto. El problema es que probablemente estos empresarios tienen conexiones muy fuertes en el Estado brasileño que los protege. Bien. Bueno, Priño, ahí estaríamos cerrando... Perfecto. Te mandamos un abrazo grande. La semana que viene ya vamos a tener a Hernán acá, te aviso. Así que hay que ver ahí los ajustes que haya que hacer ante la Perfecto. llegada del hombre. Pero con mucho gusto estaremos haciendo la conexión nuevamente. Perfecto. No, en la, en la, la próxima semana es solo una cierta prudencia en discusión de fútbol. Lo demás Nada, va bien. Lo demás no hay problema. Un sí. abrazo grande, Plinio. Fuerte abrazo, Ángeles. Y que salga todo bien por ahí. A todos los de la Radio Centenario también. Muchas Hasta gracias. Nada. Chau, chau.